construyendo, develando, destapando, organizando 90.1 La Negra Donde más aprendo no es la tele viendo fencenzo un guayna al lado del fogón sintiendo Bueno, este, esto es muy lindo que de venir a la escuela, porque yo por, por lo menos he terminado, pero no, no he terminado bien la escuela. Y lo que me, me puse más de, de venir a la escuela es para saber nuestros derechos, para poder defenderlos todos los que andamos en, en la calle. Por ejemplo, nosotros somos de una comunidad mapuche que tenemos que saber nuestros derechos y no se cumple, Por ejemplo, las 169, que son nuestros derechos de consulta, no se cumplen. Y las 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que, que no los dejaron hablar. Y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlo. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio de la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos. Y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito Estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir Porque nosotros íbamos a decir algo De que no nos permitimos en las mineras En los lugares de frontera Como ya no, no tienen más petróleo en la meseta Entonces quieren venir a sacarlo la, la tierra para poder llevarse el agua Y perforar nuestra tierra Y así los vamos a quedar sin, sin agua Sin ambiente limpio, nada Los viernes de 19 a 20 horas escucha historias no contadas por Radio La Negra 90.1. Donde más aprendo no es la tele viendo frente a del fogón sintiendo cada palabra enhebrada y tejida fuerza antigua nos da vida al agua está casi hervida ahora sirves tú Quinepeo se busca el quiffi que al lado del mate tun. Qué estamos inventando, qué estamos inventando acá, eso. Acá estamos hoy en la escuela Ford, pero no en la escuela Ford. ¿Qué exact tal Sil? ¿Cómo Buenas están? tardes, exactamente. Eh, es por, eh, eh, cómo decirlo, por una cuestión de, de arreglos por hoy, hace dos semanitas que estamos eh, de prestaditos en, en la escuela Ford, pero en realidad nuestro anexo es de el Barrio Esperanza, bueno yo empecé a hablar pero no me presenté Soy Silvana, una de las maestras de, del anexo de, del Barrio Esperanza este, Y acá estamos con todos los alumnos de ese anexo eh, Trabajando e eh, incursionando en lo que es el programa de radio A ver qué nos sale Así es, hay otro profe hay otro ahí profe. está Julián, le paso para que salude Bueno, mi nombre es Julián Eh, también estoy con Silvana trabajando en el anexo de Barrio Esperanza eh, La verdad que hoy eh, nos sorprendió a, a acá Javier Nosotros estamos intentando hacer, eh, un, empezar, mejor dicho, un tallercito de música eh, Y los viernes eh, hacemos una horita de música Hay otro guitarrista también, eh, Walter, que hoy no pudo venir Y bueno, tengo acá a mi derecha a Yoli, que es la percusionista. Esto no está, realmente hoy era un ensayo, no está preparado, así que disculpamos, que nos disculpen lo, lo que pueda llegar a salir. ¿Qué tal? Mi nombre es Yoli, soy alumna de Silvana, y como decía Julián, nosotros estábamos preparados, pero no para esto que no quede importa, claro no sí, importa, nada, que no quede claro va a salir sí, pero te di eso. este no nada yo qué le puedo contar mi persona lo personal contenta contenta con terminar la escuela si Dios quiere Silvana creo que este año me despacha para el año que viene poder seguir el secundario poder iniciar el secundario si Dios quiere y nada no sé qué mucho más le puedo decir que está bueno muy bueno la escuela Genial. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te, te incentivó? Lo que más te. Yo, yo arranqué sí. nomás, Javier, sí, sí, sí, sí. ¿eh? ¿Qué fue lo que más te incentivó, lo que más te dio ganas de, de, de empezar nuevamente la escuela primaria? Este, ¿Cuál es tu objetivo, tus planes? Creo que era una deuda que tenía consigo misma del, del tema de la escuela. Entonces, me venían todo el tiempo, dale, ¿qué anda, qué anda, anda? No, sola. Y y de ahora en más es eso, lo que te contaba los que la mayoría saben es poder hacer el secundario y después qué sé yo, mucho si es por mí, te estoy hablando hasta las 9 de la noche 10 pero somos varios acá, así que bueno le pasamos a Cristina Cristina está como Con un poquito de, de, de, de vergüenza Y con la garganta media media Así que vamos a pasar con alguien ya conocido Y que, que maneja también la radio Porque el año pasado tuvo Varias experiencias No Richard, no entregues el micrófono ¿eh? Porque te va a tocar a vos <risa> eh, Richard, yo les cuento un poquitito Richard, con otros alumnos más eh, Que después se van a ir presentando Ya tienen un poquitito De, de experiencia en esto que es la radio y es más, Richard eh, ha incursionado el año pasado en, en la locución cuando hicimos la muestra de fin de año este, así que bueno, nada, Richard, te dejo que te presentes que cuentes eh, bueno, ¿Qué es lo yo, que hacemos? Mi nombre es Ricardo Jara y soy alumno del del anexo Esperanza y estoy con el propio Julián ahí estamos tratando de ir aprendiendo un poco de matemática estamos empezando a dar reglas de tres simples y cosas que para mí es nueva porque yo dejé el, la primaria antes de terminar yo eh, soy un extranjero que vive acá en la Argentina hace 40 años yo cuando vine de Paraguay a Buenos Aires vine a trabajar ahí Después me encontré una, una compañera el eh, Río Negrina. Y estamos ahí en la escuela juntos. Y como dijo Silvana, nosotros el año pasado tuvimos ya la experiencia de participar en, una, en un programa de radios. Y también contamos estas experiencias que hoy estoy diciendo a la audiencia que tratamos de terminar el primario para ver si podemos mejorar la calidad de vida y, y ya tenemos ya con esto el segundo año que estamos eh, participando en la escuela de adultos que es muy importante, la escuela de adultos realmente es una herramienta que yo creo que mucha gente tiene que tomarlo porque la posibilidad que se da en los anexos y en las escuelas de adultos que están en todo el bolsón es muy importante porque nosotros tenemos conocimiento de que hay anexos en distintos barrios y a veces nos juntamos todos los anexos y tenemos experiencias muy buenas Experiencia de participar con personas y escuchar a veces este, cosas que la gente trae a la escuela que es muy importante compartir por eso yo siempre apuesto a que la escuela pública y la escuela de adultos en cualquier localidad es algo muy importante y la gente que a veces tiene miedo yo los invito a que por favor ...se acerquen a las escuelas de adultos. Bueno, eso es lo que yo quiero contar... ...y ahora también, como dijo Jolly... ...el tiempo en radio es tirano... ...así que voy a pasarle la pelota... ...a, a cada otra compañera... ...que seguramente se van a querer presentar... ...y le voy a dar el micrófono a mi compañera V... V sí, como que no, V tiene muchísimas historias para contarnos No, muy pocas voy a contar Buenas tardes, yo soy Linda Albornoz Soy una alumna más de la, de la escuela de adultos Estoy muy contenta para... estudiando Porque acá en la escuela de adultos nos dan una gran oportunidad Para poder terminar nuestros estudios la, los profes los ayudan muchísimo así que estoy muy contenta con mi estudio ya casi terminando también seguir mi escuela si puedo, la secundaria aunque ya soy una abuela bastante con bastante edad, pero bueno voy para adelante así que bueno, no tengo mucho para contar acá estoy criando una nieta una bisnieta Siempre mi vida fue criar, eh, criar chicos Pero bueno, estoy bien, con salud trato, Me cuesta a veces venir, pero vengo Bueno, no tengo mucho más para contar Así que le doy a, a Fanny Fanny tiene cancha para hablar porque ya el año pasado estuvo Bueno, ...buenas tardes, eh, me llamo Fanny... ...también soy alumna del... Este, el, ...el anexo del de, Barrio Esperanza... ...Las 3.72... ...y bueno, también... ...la señora acá no sabe... ...sabe y entiende nuestra situación... ...a veces cuando nos faltamos al colegio... ...porque a veces faltamos... ...no es que venimos todos los días... ...pero mayormente venimos... ...así que también es una alegría muy grande para nosotros... ...como adulto de poder terminar la primaria... ...yo no la pude terminar... Eh, hace poco tiempo, pocos años que estoy acá en Bolsón eh, me fui de muy chica eh, estudié algo pero nunca me quedó nada así que bueno, empecé ahora a terminar y este año ya termino la primaria y si Dios quiere, como dijo hace rato mi compañera eh, empezar la secundaria eh, tengo 53 años, aunque no lo quieran creer y yo no tengo idea de no decir mi edad porque... ...tengo 53 años... ...y estoy terminando ya ahora... ...gracias a Dios este año termino la primaria... ...así que... ...bueno y es un orgullo... ...escuchar acá a mis compañeras... ...y tener compañeras porque me he hecho... ...no soy de tener amigas... ...en solitaria... ...pero acá en el colegio como que aprendí a tener... ...conocidas y compañeras y compartir cosas... Y como hace rato decía acá mi compañero Ricardo también, que hemos compartido muchas cosas con otros anexos, y esos anexos a nosotros nos sirven como ejemplo, porque hay personas muy mayores estudiando, y bueno, yo a veces pienso, digo, bueno, 53 años estudiando, pero veo otras personas mucho mayor que yo, y terminando y contenta las, las primarias. Así que es un... La verdad que la escuela de adulto es un orgullo haber empezado y estar acá y estudiando y haber conocido a nuestros profesores que son buenísimos mal que mal por ahí hemos discutido muchas cosas porque también sirve eso la discusión sana para poder entender a la gente y entender los pensamientos de las otras personas y somos unos compañeros eh, buenísimos nos ayudamos entre nosotras mismas a veces en cosas que a veces otra otra persona no puede bueno la otra puede y, y así se va pasando el año así que Tuvimos vacaciones de invierno y ahora, bueno, vendrán las vacaciones que vamos a poder ver nuestros nietos que están viven muy lejos. Yo, por ejemplo, tengo la historia de que mis hijas viven en Buenos Aires y estoy deseando que se me llegue el fin de año para poder ver mis nietos y los extraño un montón. Así que me gusta. Sí, ellos lo escuchan, en sí escuchan mi hija, la radio por internet allá, eh, Barrio Moreno, Buenos Aires. Y tengo mi nieta mis dos nietos... ...tengo mucho, tengo siete nietos... ...de los siete nietos los extraño un montón... ...así que bueno... ...ojalá que en este momento esté escuchando la radio... sino si no que lo hayan grabado... ...porque lo graban también... ...yo les doy la a veces las cosas... ...cómo como se, se trata acá en Bolsón... ...o cómo se hacen las cosas en Bolsón... ...entonces ellos tratan de buscar por internet... pues son todos tecnológicos... Eh, ...todas mis nietos tiene una nena de 11 años... ...que vive en la computadora... ...así que bueno, ella es la que busca a veces las cosas... ...y se pone, bueno... Eh, No tengo tampoco muchas cosas para decir porque si sigo hablando de mi nieto me voy a poner a llorar y ya estoy lagrimeando y no me gusta y me retan a veces. Pero bueno, eh, como contaba hace rato, hay muchos compañeros en otros anexos que también están estudiando y, y nos conocemos y empezamos a conocernos desde el año pasado. También hemos tenido discusiones políticas entre los compañeros acá, así que bueno, eh, está buenísimo eso en, y conocer a la gente. Así que bueno, gracias por haber venido y estar este espacio que nos da como para poder este, que conozcan más gente la escuela de adultos en sí y, y bueno, que conozcan nuestros profesores, que son buenísimos así que bueno, muchas gracias Hola, buenas tardes mi nombre es Margarita, discúlpeme que estoy medio tomada la garganta Sí, yo también, es un privilegio de poder estudiar, porque yo cuando fui niña nunca estudié, empecé a estudiar cuando era grande, y se me hace difícil, pero bueno, si nosotros ponemos nuestra voluntad con los maestros, yo creo que podemos salir adelante. Yo doy gracias a Silvana, porque ella tiene tanta paciencia para enseñar. Sí, ella es muy buena, y en realidad con ella yo aprendí más a escribir, a leer, Porque yo no sabía ni siquiera firmar mi nombre. Y yo también soy extranjera, pero toda mi vida acá en la Argentina. Porque yo soy chilena y yo vine cuando tenía 19 años. Ahora tengo 50 y 61 años. Toda mi vida acá en la Argentina. Y no me da ganas de volver para allá porque acá es otra vida. Aparte acá puedo aprender cosas que no sé, cosas que uno no, no sabe. Y bueno, a mí también se me hace difícil a veces venir a la escuela porque yo trabajo todo el día y tengo un tiempo para venir y, y así andar. Mi trabajo es pesado porque yo trabajo en chacras y es lejos para subir, para bajar caminando, ya uno cansado. Pero sí hago un esfuerzo de venir a la escuela. Porque yo sé que tengo que aprender. En realidad ya algo sé. Porque si quieres escribir mi nombre. Y la plata ni me pregunten. Porque eso sí que lo sé de memoria. Pero leer y escribir se me hace muy difícil. Bueno, no tengo más palabras que, que decir en esta hora. Dándole gracias a todos mis compañeros. Que siempre los... Entre nosotros los apoyamos, porque yo también soy una persona de no tener amistad, pero aquí en la escuela sí, tuve amistades con mis compañeras, con los maestros, que son ellos los principales que lo enseñan. Ellos son unas personas especiales, porque si no fuera por ellos, ¿qué sería de nosotros? Y yo sé que ellos también se esfuerzan para que lo puedan enseñar a nosotros. Estudian para que lo puedan enseñar a nosotros, porque ellos tienen otra otra categoría y también tienen sus momentos que, el, que los llaman a estudiar como estudiamos nosotros bueno y no tengo más que decir y, y gracias por estar en, en esta hora en la radio y invitando a todos los que no sepan leer y escribir que puedan animarse porque nunca es tarde siempre hay tiempo para hacer las cosas Bueno, sería muchas gracias y buenas tardes. Le paso a mi compañera, Elba. Bueno, Mari y buen true, buen, buen Mari, Mari y Mari, a Compuché Y Mari y Mari para todas las comunidades y para principalmente para Mirta Cunao y su hija que se encuentran en el anexo de, del Machín. Y bueno, a mí me cuesta mucho venir a la escuela... ...porque tengo a mi mamá en el campo y tenemos problemas... ...entonces hoy vengo y casi nunca vengo a la escuela... ...pero estoy contenta igual que la maestra me tiene paciencia... ...no importa que esté unos 3, 4 años más... ...pero quisiera salir, pero no puedo... Pero ...no quiero salir tampoco porque si yo no sé mucho... ...no puedo decir que me den el certificado séptimo... ...y bueno, también quisiera que toda la gente que pueda venir a la escuela... ...que venga, yo invito a mis vecinos, ...pero ninguno quiere venir, los que están al lado de mi casa... Pero bueno, eh, ¿qué más puedo decir? Para los anexos. Saludo a todos, nada más por ahora. Gracias. Hola, mi nombre. Mi nombre es Bruno. Soy del anexo de la 372 de la Esperanza. Soy un estudiante más. Uno de los más jóvenes, uno de los más chicos de allá del. del. de acá de la de la escuela. ...y de lo que más falta además... Eh, ...bueno... ...igual volví de vuelta... ...gracias a mis compañeros... ...gracias a Fanny que me alentó... ...la señorita... ...el profe... ...que me alentaron a seguir la, la escuela... ...así que... ...bueno, lo que le decía a Javier que a mí siempre me gustó la radio... ...siempre me gustó estar en una radio... ...así que... ¿Se te ¿Eh? ¿Se te sí, así que se me dio... ...se me cumplió el sueño de estar en una radio... ...así que... agradezco a, a Javier, a todos... ...y... ...así que... ...y a los profes por... ...ayudarme... ...a Silvana... ...por alentarme a, la... a seguir estudiando... ...a terminar la primaria... Y si puedo, terminar empezar la secundaria. Empezar la secundaria, que más lo que más me gustó. Me dijeron que no hablé de política, pero... No que... <risa> Así que, pero bueno. Eh... Así que bueno. Y los que les decían mis compañeros, que está bueno que vengan acá a la, a la escuela. Los que no saben leer, los que no saben escribir, que se animen a venir de la escuela porque nunca es tarde, nunca es tarde para nada, si no tienen tiempo, busquen un tiempo para venir, así que bueno, les doy la... muchas gracias y bueno, besos. he elegido el ángel de la bicicleta de León Gieco. Cambia. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Eh, sí, eh, bueno, yo soy Fanny de nuevo, me pidieron que cuente por qué yo había pedido ese tema. Eh, yo, mi historia es bastante larga, y, pero la voy a tratar de resumir un poco. El tema de la, eh, lo que yo pedí de León Gieco fue una, we, una vuelta en Buenos Aires. Yo estaba en un acto político, eh, unos años atrás, y ahí había hubo una noticia de un nene que había que había fallecido. Eh, al segundo acto fui, pues yo soy, me gusta la política y peleo y discuto política. Eh, aprendí, me capacité tuve unos años de capacitación de, en política y en muchas cosas eh, hubo un accidente de una criatura que supuestamente los padres contaban en el noticiero que había muerto por una bala perdida y al segundo tiempo que pasó un acto que fui pasó un tiempo fui de nuevo a un acto y contaba unos compañeros que eran eh, familiares de esa criatura decían que había sido que la policía lo había matado eh, por confundirlo por un ladrón. El tío no me acuerdo la edad que tenía. No sé si 12, 12, 13 años tenía el chico. Yo soy madre de cuatro hijos y me pareció muy eh, increíble pensar que, que, que, esa, que esa, ese policía o la policía le podía haber matado a esa criatura. Eh, bueno, me, me enteré que. León Gieco fue... Tampoco me acuerdo en el lugar, si se fue Entre Ríos... ¿Eh? ¿Eh? En Rosario, bueno. Eh, me enteré que León Gieco había ido y había eh, ido a ver a esa familia. Pues yo soy muy cercana a los políticos, más o menos, llegado a, la, a lo que era la presidenta Cristina Fernández. Eh, militábamos juntos y, bueno, yo me enteré de esa, de esa historia. Entonces, eh, pasaron... Eh, en ese acto pasaron un chico, un chico pasó con un, con un grabador escuchando una música de León Gieco y me pareció rara, no no sé por qué, me gustó. Eh, sería la música o el ritmo, no sé. La cosa es que cuando escuché la, la letra, venía el pibe con un grabador en la Plaza de Mayo y escuchando esa música y repartiendo volante. Entonces yo agarré, fui, corrí atrás de ese chico y le digo, ¿me das un volante? me dio el volante y resulta que era la música sobre la historia de este chico que lo había matado a la policía. Es, entonces León Geco lo tituló eh, el ángel de la bicicleta y me pareció muy eh, importante a veces reconocer o no sé si reconocer o si yo hablo, si yo hablo bien o, o pienso bien, no sé yo, hay cosas que a veces hablo y no me doy cuenta y digo eh, a veces cosas que no van, pero me pareció muy injusto que, un, que la policía en vez de cuidar a los ciudadanos y que realmente agarren a los, a los chorros o a los ladrones como le decimos, eh, van matan a un chico que estaba jugando a la pelota o ese pibe estaba jugando a la pelota en una cancha de un potrero, de que le llaman entonces la mamá dio un, una entrevista en ese tiempo, y nosotros estábamos militando Yo soy militante y no me arrepiento de, de ser militante Ni me arrepiento de ser en lo que pienso Y en, los, en lo que es la política por lo, por la gente que hay Mucha gente que no estamos ahora en este momento En ese momento estábamos peleando Y pidiendo que no nos saquen los derechos Y que nos dieron los derechos esos presidentes que tuvieron anteriores Esos derechos los hemos tenido Y los tenemos y los tenemos que guardar y tenerlo en nuestros corazones porque son derechos nuestros que podemos defender a la familia, defender a los chicos, defender es eh, como decíamos hace ratito, es eh, defender la escuela pública, defender lo que lo que hay, ¿no? Y a mí me pareció muy muy importante esa música pedirla ahora en este reencuentro eh, yo pienso en política, en el reencuentro que está en la que tenemos ahora en este país. Estamos tuvimos tres años muy mal y creo que la y hay tantas muertes ahora por esta señora que que se llama ministra de seguridad impune porque están matando gente por matar y me parece me pareció a mí, pensé yo en ese en ese momento pensé así de que esa gente creo yo que escuchando esa música que recuerden que esto no tiene que volver a pasar en esta Argentina, en este país, en ningún país en realidad Así que me pareció eso, eh, la historia de, de ese chico, me, me pareció a mí que va, eh, reemplazaría o, o la gente se da cuenta que, que eso sería lo, lo que no tiene que pasar en esto. Así que bueno, eh, me gustó haberla escuchado y gracias por haberla pasado porque es, es interesante la letra y lo que dice en realidad lo que pasó. Gracias. Cada uno tiene su... Yo pensaba mientras hablaba Fanny, ¿no? Cada uno tiene su, sus historias de vida y sus, y sus cosas que, que, que los van marcando y que los marcaron este, en, en, en el trayecto de, de sus vidas. Y por ahí, yo escuchándolos eh, antes, que cada uno contaba sus cosas, eh, siempre me gusta rescatar y me gusta decirles a ellos y felicitarlos a ellos por... Eh, por el esfuerzo que hacen a diario ¿sí? Porque cada uno de ellos tiene su, sus trabajos Sus cosas eh, su, Sus vidas, sus familias Y sin embargo se, se, se dieron la oportunidad de, de, de venir a la escuela, de estar en la escuela De trabajar y de estar siempre de buen ánimo Porque si hay algo que caracteriza a... A estos alumnos que, que yo tengo Y que tenemos con el profe este año Es eh, el buen humor Y la buena voluntad que le ponen a diario eh, y, y realmente Nada Yo eh, Vuelvo a decir, escuchándolos Me sale simplemente Felicitarlos Y, y, y me sale el orgullo De, de mi lugar este, Por cada uno de ustedes Y también invitar Eh, a, al resto de las personas de, de la localidad de, de que estén cerca del resto de los anexos, que tampoco los mencionamos pero bueno, sabemos que tenemos anexos en, en varios lugares de, de Bolsón, tenemos en el Usina, tenemos en el San José, tenemos en Mallín eh, tenemos la sede del Centro este, en el Esperanza, en el Luján digamos, hay muchos lugares a los cuales nos podemos acercar y darnos ese tiempito ese espacio de, de, de aprender, de estar, de compartir, que, que es muy valioso, ¿no es cierto? yo Soy Yoli nuevamente, estaba escuchando a Silvana, Silvana dice el esfuerzo, nuestro esfuerzo de los alumnos, pero no, no, también hay que rescatar que ustedes tienen, ponen todos los días y están ahí, papá, papá, Y vamos con 500 veces a preguntarle... Van con 500 preguntas. Y están ahí. Y están ahí. Porque mira, tenés que estar conmigo. ¿eh? Tenés que estar conmigo. Yo soy yo, madera, pero de la le tiene buena. Jolly tiene una frase muy importante que me la dice todos los días. Eh, y es que yo le causo estrés. Sí. No, no, no, pero ese posta. No, no, pero eh, eh, lo que le estoy diciendo es... Eh, No es el esfuerzo nada más de nuestra parte También está la de ustedes Que están todos los días Y las dos horas están ahí Bueno, nosotros vamos y vamos Y están Y Silvana, es cierto, me estresa Siempre, me va a estresar hasta diciembre No, no, Julián no Julián no me estresa Yo llegué Hasta pesadilla tuve con ella Bien, pero Siempre le digo lo mismo, es una genia Para mí es una genia Y no, nada más porque sí eh, no estaba preparado esto Javier lo que ellos dijeron ¿eh? <risa> no, no, no, si sí, ella <risa> dijo que me pagaba ¿eh? <risa> me larga en octubre bueno eh, sí, porque... bueno eh, qué buena tu historia Fanny la verdad que es bueno rescatar eso y no olvidarlo los pueblos que olvidan están condenados a repetir después la historia, ¿no? Eh, bueno, yo eh, había elegido la canción entra a mi hogar, pero bueno, a escu al escuchar a jolie le a, a Fanny le digo a Yoli, vamos a hacer un pedacito, sí, de un tema de Iliapu que se llama Vuelvo y un pedacito de entra a mi hogar, sí, eh, ya que el tema Vuelvo es, tiene un sentido muy pero muy profundo hacia no solamente hacia quien lo cantan y a los pueblos que los cantan sino que a los pueblos latinoamericanos si sí, estos pueblos nuestros pueblos que vienen siendo sometidos yo creo que desde la, desde que Colón llegó acá a América eh, nuestros pueblos hasta el día de hoy lamentablemente son sometidos y nosotros como maestro tenemos que tratar de revertir esa historia ¿no? y contar la, la verdad porque en mi caso, ¿sí? yo cuando era chico, me contaron otra historia, me contaron de los barquitos, qué lindo, qué colón, pero no eran así. Eh, discúlpenme, yo soy docente, pero para mí fueron tremendos forajidos que llegaron a nuestro continente y cometieron las atrocidades que cometieron para robar y saquear, y hasta el día de hoy no está pasando. Entonces eso hay que revertirlo. ¿Mm? Por eso, más allá del contenido y de las y de la fecha yo yo siempre cuando enseño y mis alumnos pueden decir voy un poquito más allá ¿sí? eh, así que con este temita eh, Javier vamos a resumir un poquito eh, esto que acabo de decir Vamos a hacer un pedacito de Entra a mi Hogar y después vuelvo. Vale. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, Es un momento de caminar. sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón con tu presencia me trae el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Abran mi casa mientras este. Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad, toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo. Oh, oh, oh, oh. De tu amor Vuelvo a casa Vuelvo compañera Vuelvo mar, montaña Vuelvo puerto Vuelvo sur Saludo a mi desierto Vuelvo a renacer Amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo, a vivir en mi país. Traigo en mi equipaje del destierro. Amistad fraterna de otros pueblos dejo penas y desvelo Vuelvo por vivir de nuevo entero A ver cantando Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo vida vuelvo a vivir en mi pai Ah, el, el, el, sí, ahí me estoy acordando <risa> Vamos todavía eh, Tenemos una alumna del Anexo del Majín Que realmente este, canta y canta precioso Y disfruta muchísimo, muchísimo cantar Y nos mandó un audio eh, el otro día Una, una de las seños Así que si lo tenemos ahí como para escucharlo Le presentamos a Jolly del Anexo del Majín Sí, sí. Bueno, yo me llamo Yolanda Lobo, eh, vengo a la escuela de adultos y quiero cantar una canción que se llama, eh, de Violeta Parra, se llama La Jardinera. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedios para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando a mí te muera para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponden tus hojas en blanco el manzanillón me quiere mucho, poquito y nada tranquilo queda en mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya he enflorecido, tírame con tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo el la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponden tus hojas en blanco el Me quieren mucho, poquito y nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil para cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín te han de servir de enfermera, y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, te dejaré esta flores, venía a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponden tus ojos en blanco el manzanillón Me quiere mucho, poquito y nada, tranquilo, queda mi corazón Muy bien, muchas gracias Estás, ¿Estás escuchando, escuchando Historias, Historias no, contadas? no Contadas Por la 90.1 Radio La Negra Bueno Eh, yo, miro, tenemos tiempito todavía Perfecto, muy bien eh, Yo lo que les quería pedir a ellos en realidad Aparte de, de, de todo lo que han comentado y todo lo que han trabajado Nosotros estuvimos hablando justo ayer De, de un evento muy importante Y como no, nosotros siempre queremos difundir, a la, eh, difundir la escuela de adultos Que la escuela de adultos sea conocida Porque hay, hay, hay personas que por ahí no, no conocen Que está la escuela y demás Eh, que sepan dónde estamos funcionando, que lo dijimos hace un rato, pero eh, hay un evento muy importante que se realiza en el mes de noviembre, que yo les dije ayer, sí, muy bien, me hacen así, me hacen señas con las manos, este, Fanny, ¿te animas a contar? Eh, sí, bueno, <risa> la señal me pone siempre en una aprieta a mí. Este, sí, estamos en la eh, Anexo 372 Barrio Esperanza Bueno, eh, primero voy a hacer un chivito Y le voy a pedir a la gente que se anime Y que pueda, si se puede venir a anotar Que se haga un tiempito para estudiar Que no está mal, que es muy lindo estudiar La verdad que a nosotros nos cuesta a veces venir Como dice la señora, tenemos trabajo, trabajamos todo, Todos tenemos nuestras tareas Eh, aparte, pero bueno, nos hacemos el tiempo y nos venimos a la escuela y bueno, vemos dos horitas, estamos dos, tres horitas en el colegio y la verdad que refortalece, como dice en ocasión, refortalece el corazón pero bueno, eh, yo los invito a toda esta persona, a esta gente, eh, vecinos que se acerquen a la escuela, que, no, que, que es lindo y bueno, y a, aparte de eso nosotros estamos con el profesor anterior, porque ahora nuestro profesor eh, el profesor que ahora es nuevo el profesor anterior nos enseñó que hace unos años corríamos una carrera que es carrera de adultos que se hace el en el mes de noviembre, el, de el noviembre. 3 de noviembre ah, el 3 de noviembre porque me olvidé la de fecha porque ya nos invitaron igual, el 3 de noviembre. El año pasado se hizo el 4 de noviembre y salimos a caminar y a, y a correr, carre, eh, se llama carrera de adulto. Y bueno, nos dimos una vuelta acá con las compañeras, fuimos caminando, eh, nos ha pasado, nos han pasado cosas que casi nos hemos caído en el, en el agua, y se pueden inscribir en la, eh, en la 270... En la C de 270 Para que se... <risa> habla Yoli, porque yo, Porque ella es la que más te enteraste eh, Aparece porque pues, yo estoy... con vamos intrigada. a tener Buffet La inscripción <risa> todavía no no la sé yo, yo Yo no la sé Todavía no tiene precio, ¿no, Silvana? No, bien este Sí, sí por supuesto no Es para que vayamos todos Es <risa> para que vayan todos Yo no. Eh, no, invitar a todos, a todos que se inscriban, que es para colaborar con una escuela nocturna. Eh, nada, que vayan, vayan a inscribirse. Eh, no, mamita, vos la vas a comprar para todos. <risa> eh, no, eso, invitarlos a todos. Eh, bueno, no, no. <risa> invitarlos a todos eh, a participar de la carrera que se hace en noviembre, el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. ¿Sí? Y no sé más, Silvana. Julián. Sí. Acá están llegando mensajitos, eh, dice la Dire, por ejemplo, hola a la radio y a su, aud y a su audiencia, maravilloso el tema de León, se los escucha súper, nos está escuchando desde el principio. Bien, ¿Viste? Bueno, está bien, bien. <risa> Bueno, eh, y bueno, que le encanta el programa. Y también eh, escribe alguien que no sé quién es, dice, lo que es el arte popular, nada que envidiar a Violeta Parra, ahí la estoy escuchando, bien. emocionante, no pongan más música enlatada, ya tienen voz y poesía propia. <risa> así que bueno, miren Vamos qué lindo. Todo Bueno, eh, en realidad esto es el inicio Así que bueno, así como están invitando a la maratón Y que va a estar muy pero muy buena Cosa que ya me han contado eh, Yo les invito también a eh, acercarse a la escuela de adultos Porque eh, con la música también se, se estudia ¿sí? Con la música también uno piensa Con la música uno hace arte Con la música uno se siente bien Así que desde mi parte Yo Por ahí este, vamos a charlar con con Jolly, vamos a charlar con Laseño. Si nos invitan de otros anexos, eh, podemos los viernes acercarnos y y bueno empezar a hacer algo de música o que nos nos este, tiren temas para que a ellos les, les guste, nosotros los ensayamos, los preparamos y luego nos acercamos a los anexos y lo podemos compartir, como las compartidas que venimos haciendo, con esos ricos choricitos, con esos encuentros tan pollo, pollo a la bolsa, que yo pensé que <risa> yo pensé que el, el, lo agarraban a los bolsazos, a los pollos, pero no, no es así. Ah, así que... a, a Silvana, que es una chef. Así que, bueno, para esos encuentros estamos dispuestos para la música. ¿Quieren presentar un tema? Tengo que, Palmera, tengo, yo, yo le había elegido un tema de los palmeras, ella es como que... Así que por ahí lo que podemos hacer es, eh, es escuchar ese, ese tema. Ahí vamos con los palmeras. A me quedé, hay dormido en la plaza y así yo soñé, el el cielo bajaba un encambre de estrellas y la luna plateada y la olas del mar con su luz salpicada sobre el mar divisa, divisa una tumbiamba y al sonar de tambores sobre agua. Giraba, dama, la carita de estrellas, con el perma te bailaba, arroz de colores, parecía la cumbianda. y de pronto surgió, una reina esperada, era Marta la reina Bueno, nos encontramos el próximo viernes en la radio La Negra, la 90.1. Bueno, yo no me había presentado al principio. Hincheta Elba Pinguén es Elba Rosa vulgar el mapuche. Nada más, por ahora. Bueno, le doy a Margarita. Bueno. Eh, ¿Qué más? Darle gracias al, al locutor de la radio por venir, por su, por, su, por su cariño que él tiene y agradecerle a todos los compañeros que están aquí y invitarlos el próximo viernes. Bueno, bueno soy Fanny de Nuevo, ya <risa> va tres veces esta vez. Eh, bueno, eh, gracias por haber venido acá al... Director de radio, locutor, bueno, compañero, lo que todos, bueno, un compañero, eh, los invitamos para el próximo viernes que nos escuchen y que podamos este, seguir con nuestra historia no contada. Bueno, soy Uve, programa de de radio. Y los encontraremos el viernes que viene. Buenas tardes. Bueno, yo saludo nuevamente. Este, muchas gracias por, por el espacio, Javier. Este, nos encontraremos nuevamente o nos escucharemos nuevamente el próximo viernes con algún otro anexo y, y esperemos una, una segunda vuelta de, de la radio de la 372 de, de los alumnos de La Esperanza. Bueno, yo también agradecer a la radio Por acercarnos a la gente La gente que está escuchando Que en el próximo encuentro Que sea en la sede que es nuestra En la 372 Lo esperamos siempre Bueno, eh, el tiempo vuela Así que vamos a hacer ...había elegido otro temita... ...pero como hicimos un pedacito de vuelvo... ...así que continuamos para terminarlo... ...porque es un tema muy pero... ...muy emotivo. Antes de terminar... ...yo mandarle saludos a los alumnos... ...que hoy no estuvieron presentes... ...porque eh, también son parte de nuestra pequeña familia... ...de la 372... ...ayúdenme a, a nombrarlos... ...a ver si no me olvido ninguno. ninguno... ...a Jackie, a Walter... ...a Solcito... A Juan eh, Y creo que no nos olvidamos de nadie más Y a las compañeras que están Y no se animaron a hablar Que está Cris Y que está la abuela Vicenta Que la abuela Vicenta es nuestra alumna número uno este, Incondicional de la escuela Porque no falta nunca Ella siempre tiene asistencia existencia perfecta Ni aunque llueva Bueno Muchas gracias y de esta forma nos despedimos Continuamos con el otro pedacito del tema de Iliapu, vuelvo Traigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otros pueblos atrajejos, penas y desvelo, Vuelvo por vivir de nuevo entero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 Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Bajo el nuestro rojo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando siguen los hambrientos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 enciende mi candela, que suena la negra, sonidos populares e ideas libertarias.